Y de una nomás nos vamos para Brasil, nos vamos para San Pablo. Allí está Plinio Arruda Sampaio Jr., pronto, como siempre, para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, Ángeles. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Bueno, igual para los oyentes nos consta, porque siempre lo están destacando. Y, por supuesto, que temas hay, aunque estamos en tiempos veraniegos, carnavaleros y demás eh, temas siempre hay y temas importantes como los que nos estás marcando para el día de hoy si a vos si no te molesta te pregunto lo primero que es lo último que vos nos pusiste esto de eh, que Trump eh, está pegando cuatro gritos no desde sus lugares y está hablando de quedarse con Gaza como decía un compañero acá hoy quiere ir a, a hacer el negocio inmobiliario En Gaza, ¿no? Sin duda. Bueno, esto eh, primero eh, tenemos que tener muy claro que hay una distancia muy grande entre lo que Trump quiere y lo que Trump puede. Sí. Y esto ya se demostró en las dos primeras semanas de su gobierno. Entonces nosotros tenemos una palabra en portugués que no sé si es la misma en español. Bravata. <ríe> Se entiende. No, no lo usamos mucho, pero entendemos perfecto. Bravuconada, diríamos nosotros. Bravata cuando uno dice algo que en realidad no tiene fuerza ninguna, sí. ninguna condición de hacer. Y Trump es especialista en esto. Ya lo demostró en la relación con Canadá, en la relación con México, en la relación con Panamá. O sea, él hace muchas amenazas, pero eh, es lo que él quería, ¿no? no es exactamente lo que él puede. En relación al territorio de Gaza, yo creo que es un poco esto, ¿no? Porque Estados Unidos ya tiene un, un protetorado en el Medio Oriente, que es Israel. Y, y no creo que tenga la menor condición de ocupar militarmente Gaza. Porque esto incendiaría totalmente el Medio Oriente y yo creo que el mundo entero. Sí. De cualquier manera, no deja de ser una noticia muy preocupante, ¿no? Yo cuando hoy día leí la noticia ayer, le comenté con, con, con mi compañera que ahora con Trump quedaremos como con Bolsonaro. Todo día una un disparate, una agresión, un absurdo. Pero yo creo que esto es una técnica, un poco de, de desviar la atención para los problemas reales. Aquí en Brasil, eh, yo abrí hoy día los periódicos... y leí una declaración de Lula, donde Lula dice que esto es inaceptable, que es una cosa en, de, de un hombre ensandecido, totalmente loco. Sí. Lo que es una declaración muy fuerte, porque Lula es un tipo, digamos, ameno, cordial, cuando se trata de hablar, digamos, con los poderosos. Sí. Entonces yo creo que es esta reacción de, de Lula es sintomática de la de la adhesión, que esta propuesta de, de Trump, este deseo de Trump, va a encontrar en todos los lugares del mundo. Bien, eh, por supuesto que esto sirve mucho, esta observación que estás haciendo. Eh, entrando en los otros temas, los internos de Brasil, la reapertura de, del nuevo Congreso, ¿no? de la, la nueva legislatura del Congreso Nacional en Brasil, está dando algunas señales, nos decías, Sí, yo creo que esto en Brasil ocurrieron esta semana dos cosas que son importantes cuando uno mira para el futuro. La primera es esta, no, la reapertura del Congreso Nacional, donde se escogieron los presidentes y la mesa directora del, de la Cámara de Diputados y del Senado. Bueno, primero, ¿quién fue elegido? El Centrão, lo que nosotros llamamos Centrão. que son los diputados de derecha fisiológicos, ¿no? Entonces, de derecha y de ultraderecha. Entonces, ellos comandan el Congreso. Pero interesante de la manera como fueron elegidos, que fue un gran acuerdo que fue del PT hasta Bolsonaro, quedaron afuera el PSOL por la izquierda mm. y algunos incidentes de la ultraderecha. Los demás todos Eh, entraron en la lista del, del presidente de que elegido de la Cámara y del Senado. O sea, fue un acuerdo general para allá de, de la Cámara de Diputados y del Senado. Fue un acuerdo partidario y, y eso muestra mucho lo que discutimos aquí eh, harto, que es la proximidad práctica entre el lulismo y el bolsonarismo. En las decisiones institucionales cruciales normalmente van juntos. Entonces esta es una gran, una primera observación porque señala para un gran acuerdo nacional que es de la tradición política brasileña cómo se arreglan los conflictos entre las diferentes facciones de la burguesía en Brasil. con un gran acuerdo donde se acomodan todos los intereses, ¿no? pero se mantiene el monolitismo de las clases dominantes eh, para evitar cualquier tipo de problema con las clases dominadas. Entonces, este acuerdo fue rectificado ahora en la elección de las direcciones del Congreso Nacional. Eh, tercera cosa que es importante, en, en, en los discursos, principalmente, del nuevo presidente de la Cámara de Diputados que sustituye el, este mafioso que hablamos muchas veces aquí que se llamaba Artur Lira ahora viene su digamos, su discípulo que se llama Hugo Mota wow. que cambia más el estilo, es un estilo más cordial pero hizo un discurso interesante donde señaló tres cosas ¿no? primero, la idea de dar una amnistía a Bolsonaro Que es una amnistía a la brasileña, no directa, pero por las espaldas de, de las instituciones. ¿Cómo? Disminuyendo el tiempo de no elegibilidad de quien es condenado por la justicia, de manera a permitir que Bolsonaro ya se candidate a presidente en el 2026. Con esto él hace un, un agrado, no hace un, una deferencia. a la ultraderecha pero por, por otro lado hace un discurso donde es muy contundente de que en la defensa de la colmillas, democracia brasileña contra cualquier dictadura, que en realidad ¿qué es lo que hace aquí? es decir los militares de vuelta al cuartel, la dominación la vamos a hacer nosotros los civiles por el congreso nacional y con esto hace un, una gracia, ¿no? hace un da un regalo al PT, al PT y a la izquierda ¿no? y por fin que es la conclusión un poco y la síntesis de esto él advoga la idea de eh, aumentar el poder del parlamento todavía más nosotros aquí en Brasil vivimos una especie de un parlamentarismo de hecho no, no, no digamos un parlamentarismo no formal porque no, no es así el la Constitución brasileña, pero un, par par un parlamentarismo de hecho. Y lo que él propone es formalizar esto, institucionalizar esto, ¿no? que es en realidad el mando del central. Porque el parlamentarismo brasileño es un parlamentarismo muy chueco, donde los parlamentares tienen mucha fuerza eh, concreta, pero no tienen responsabilidad alguna. Entonces es... lo que diríamos de manera bien informal, un despelote. Entonces, es esto la presentación que él hizo, y yo creo que es una presentación que más o menos da el, el, el, el marco general en que se va a navegar la, la política brasileña en el 2025 y en el 2026. Dos cosas, Plinio, de lo que decías. Eh, primero, ¿por qué, ¿cómo fundamentó esto de amnistiar o de reducir las penas a Bolsonaro, este nuevo presidente? Sí, lo que él propone es cambiar una ley que nosotros llamamos Ley de Ficha Limpa, que es una Ficha ley que limpa. dice que las personas condenadas no pueden eh, disputar cargos. Entonces él dice, vamos a disminuir el tiempo Sí. de esta ley, que es hoy 18 años y él dice reduce, vamos a reducir esto para cuatro años y de la manera como él hace técnicamente esta propuesta eh, esto eh, libraría a Bolsonaro no de una inelegibilidad él no lo no justificó eh, en su discurso, no porque lo hizo en un gran discurso donde habló de muchos temas, pero La justificativa, digamos, implícita es, es tiempo de paz, es tiempo de, de, digamos, olvidar lo que pasó en el pasado, mirar para el futuro, ¿no? Que es una tradición muy típica brasileña, que es lo que yo, yo llamo de gran acuerdo, ¿no? Es un gran acuerdo, que okay, peleamos para atrás, pero lo que está hecho, está hecho de aquí para adelante. Entonces, esta es la, un poco lo que él señala. No hay justificación, Ángeles, porque la justificación de hecho es la fuerza que tiene la derecha, sí. la ultraderecha. Esto es en realidad lo que está importando. Entonces, él no trata de, de poner muchos, digamos, eh, muchos argumentos morales, políticos. Él en realidad responde a la base de los parlamentarios para que la derecha parlamentaria quede tranquila. que él va a ser una agenda, una pauta parlamentar que contemple sus aspiraciones. Lo otro, aunque yo sé que es una exigencia pesada, pero aunque sea muy cortito, para el que está escuchando por primera vez, o no escuchó las veces que vos has hablado acá del Centrão, ¿qué es el Centrão? El Centrão es un grupo informal de parlamentarios de todos los par de, de partidos, Digamos, de varios partidos, pero que actúan de manera muy unificada en votaciones que interesa a la derecha y a la ultraderecha. Son políticos fisiológicos, son los mayores corruptos brasileños y son del partido del poder. Cuando Lula está en el poder, ellos están juntos, pero si gana Bolsonaro, ellos están juntos. Pero quedaron tan fuerte que en realidad... Dejaron de quedar juntos en realidad. Son ellos los que mandan. Son ellos los que mandaron de manera muy clara a partir de la segunda mitad del gobierno Bolsonaro. Bolsonaro parecía una reina de Inglaterra. Y es esto lo que pretenden hacer ahora con Lula. Transformarlo ahora en un rey de Inglaterra eh, y, mantener la, digamos, y sujetar las riendas del poder directamente. Entonces, es un gran grupo que representa más o menos, un poco más de 50% de los diputados y, y, y senadores, y, y, y son, digamos, la clase, lo que yo llamaría entre colmillas, la clase política tradicional brasileña. Bien. Bueno, otro de los temas muy importantes que planteas, esta información de que Lula... va a aprobar la exploración de petróleo en el litoral de la Amazonia. Finalmente va a ser el anuncio. Digo finalmente porque ya el año pasado, seguramente antes también, pero el año pasado desde los sectores indígenas hablaban de su preocupación a favor de la postura de Lula sobre la explotación petrolera en la Amazonia. Sí, entonces yo decía que esta fue una semanita calma en Brasil, pero calma pero con estas dos noticias importantes no sí. el congreso que se presenta con un programa más claro y esta noticia que viene de Lula que es todavía una noticia informal que es una digamos es una conversa de Lula con el nuevo presidente del senado David columbre que es un hombre de la amapá no ahí del de en la frontera con Venezuela y es exactamente donde quieren explotar petróleo. Esta idea de explotar petróleo en la vacía eh, del, de la, del Amazonas es una idea muy controvertida, muy combatida por todos los ecólogos, muy combatida por las naciones indígenas ¿no? y por toda la izquierda brasileña. Y este, digamos, conflicto se proyectó para dentro del del gobierno Lula, porque Marina Silva, que es una persona, digamos, comprometida con lo que yo llamo de ecocapitalismo, es contra, sí. es totalmente en contra, y, y tiene en realidad eh, poder para ser contra, porque el IBAMA, que es el instituto que da las licencias ambientales aquí en Brasil, está subordinado al Ministerio de Marina, Y es totalmente contra la, esta, la, este tipo de explotación Que trae un riesgo ecológico enorme Y esto paralizó esta, esta iniciativa sí. Y lo que Lula señal, señala para David Alcolumbre Que es un hombre de, ahí del territorio Es quédate tranquilo, yo voy a atropellar todo Y vamos a explotar petróleo ¿Cómo él va a resolver esto? del punto de vista institucional y político no está claro y si Marina va a aceptar esto tampoco está claro sobre todo porque Brasil ahora va a ser eh, va a capitanear la nueva COP la COP del año 2025 claro. entonces hay una especie de un frenesí ecológico que es puro teatro para decir del compromiso de Brasil con no con la, las medidas de esos, Tenibilidad ambiental. Entonces, ¿cómo él va a hacer este anuncio junto con la COP, que también va a ser en la Amazonía, pero en el estado de Amazonas? ¿Y cómo él va a arreglar los problemas que esto va a provocar en su gobierno? No está claro y seguro que comentaremos esto a lo largo del año sí. eh, en nuestras conversas, Ángeles Sí, porque más a nivel internacional siempre se hace mucho pamento. con el tema, no, no porque el tema no no merezca, ¿no? pero eh, es puro teatro lo que vos decís es así en muchos escenarios internacionales es puro teatro lo que se hace de, del cuidado de la Amazonia eh, pero se benefician grandes grupos internacionales de la exploración del petróleo en ese Amazonas sí el, sin duda alguna todo este compromiso que, que, que hace Lula con el medio ambiente en escala mundial no trae la menor coherencia con su política interna y lo más emblemático de esto es el modelo económico brasileño que es un modelo primario exportador lo que crece en Brasil es el latifundio que ahora llaman de agronegocio y el extractivismo mineral y esto es Lula, la política económica de Lula refuerza esto. Entonces, es puro teatro eh, que no corresponde para nada a la realidad. Sí. Es verdad, para ser un contrapunto nomás, que él hace esta política en dosis menor que Bolsonaro, que Bolsonaro, yo siempre bromeo, es la dosis máxima del veneno y Lula es la dosis mínima. Pero es del mismo veneno, y el veneno es el neoliberalismo en la periferia latinoamericana. Bueno, eh, volvemos al tema elecciones 2026, que las nombrabas hace un ratito. Eh, hubo encuestas, ya hay encuestas, claro, 2026, el año que viene. Y mmm, yo los títulos que veo es que Lula ganaría en todos los escenarios, no sé qué. Vos nos decís que hay un crecimiento de la derecha. Contanos, ¿qué encuentran con estas encuestas? Aquí, Ángeles, en Brasil, a partir del segundo año del, del gobierno presidencial, ya empiezan las movilizaciones y las conversaciones sobre la sucesión, que, a a, que todavía va a demorar dos años, pero ya empiezan estas movilizaciones. Entonces, una encuesta de opinión pública hizo una primera... Uh, avaliación para ver la, los candidatos y sacó que Lula es el principal candidato, tiene siempre cualquier que sean los concurrentes tiene siempre de algo en torno de un tercio de los votos, que es harto y es el principal nombre pero es menos de lo que tiene la suma de los candidatos de derecha y, y, y casi todos de ultraderecha porque sum sumando todo lo que ellos tienen, da 42% de los votos. Entonces, esto muestra, primero, que la derecha continúa fuerte, que la derecha tiene nombres para allá de Bolsonaro, que Bolsonaro no entró en esta encuesta porque, eh, desde punto de vista formal, está inelegible Entonces, esta es la situación que demuestra una cosa que ya sabemos, Que es el gobierno Lula no no tiene fuerza para eh, eliminar la ultraderecha, ¿no? Y la derecha, o sea, este movimiento de la política hacia una cosa más autoritaria, más bruta mm. continúa. Entonces, la gran propuesta de Lula era yo voy bloquear, barrar, acabar con el bolsonarismo. Bueno, estamos en el segundo año y parece que no. Parece que el bolsonarismo vuelve con mucha fuerza, lo que es natural porque hay mucha frustración con el gobierno de Luna. Bueno, eh, por último, el tema del dólar. ¿Qué está pasando con el dólar en Brasil? Digo, acá en Uruguay se menciona cada rato, se habla del tema del dólar vinculado al turismo. Eh, ¿Por qué vienen o no vienen los brasileños? Eh, ¿Cómo evolucionó en estos últimos días? Entonces, esto es nada más pensando en los turistas, en los oyentes que piensan en viajar. Es una notita no más. Sí. Porque terminamos el año con el dólar en fuerte elevación en Brasil. Entonces, aquí en la prensa brasileña se hacía un gran alaraca para decir que el gobierno tenía que ser más duro en la política eh, fiscal, porque si no, los mercados quedan nerviosos. Y yo me recuerdo que Conversamos una vez y yo decía, mira, esto es pura especulación. Cuando termine el año, el dólar va a caer. La verdad es que el dólar presenta la décima segunda caída consecutiva y está en alrededor de 5,8% el dólar en reales. ¿no? O sea, un dólar 5,8 reales, lo que es una tasa baja. ¿no? Ya cayó seis, más de 6% este año, y la perspectiva es que si no hay un, un tumulto internacional, continúe cayendo. O sea que Brasil está quedando, está valorizando un poquito su plata, los brasileños quedan un poquito más ricos y puede que viajen a Uruguay porque Argentina está carísima. Bueno, tenemos que ir cerrando por acá, eh, por supuesto que estamos. Eh, prontos para recibirte ya la semana próxima, y preguntarte antes de que te vayas, ¿el Carnaval de Brasil cuándo es? El Carnaval de Brasil va a ser, yo creo que en la última semana de febrero. Ahí va, ahí va. Y la conversa seria que va a empezar entonces en el comienzo de marzo comienza la pelea abierta. Claro, claro, claro. Bueno, porque habían preguntado acá algunos algún oyente que nos decía que sí que ya había empezado, pero no, todavía no empezó. Muy bueno, bien, no, aunque puede, siempre es carnaval, ¿no? Puede que empiece, siempre si hay puede ensayo, que empiece y... en Bahía, porque en Bahía tienen febrero entero de carnaval, pero en Brasil oficialmente empieza Muy al bien. final de febrero este año. Muy bien. Un abrazo, Plinio, y hasta la semana próxima. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Ángeles, fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Centenario. Chau, y chau. al equipo que queda por detrás de Ángeles para que esto funcione bien. Ahí está Blanca, dedicándote una sonrisa. Sí, exactamente. Blanca, la, la, la, la capitana. La capitana, no, otro, exactamente. La capitana. A la capitana Blanca, exactamente. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Chau, chau. La, la.